Bueno, nosotros somos mi pieza, Acción Gráfica. Somos un proyecto gráfico y editorial de artistas autogestives de la provincia de Misiones. Y, bueno, el Laboratorio Fancinero es eh, un laboratorio ambulante que, que empezamos a armar el año pasado y estuvimos dando vueltas por la provincia de Misiones. Es un laboratorio experimental que la idea es que vos llegues con una idea y te vayas con tu fanzine y en el marco del Jauría Mutante hablando con la coordinadora por Tehuel de acá de La Plata, eh, estábamos conversando y dijeron bueno queremos hacer un fanzine eh, por el, un año y seis meses de la desaparición de Tehuel y dijimos bueno podemos armar este laboratorio que, que bueno que ya lo hemos armado en otros lugares, no es un laboratorio viajero y juntarnos o sea, encontrarnos, aprovechar el contexto de la mutante para encontrarnos y reunir material de distintas personas entonces, bueno, arrancamos ahí, todavía no terminamos vamos a seguir trabajando en el proyecto seguimos armando el fanzine eh, pero bueno, nada, surge más o menos así como desde la necesidad de también plantear determinadas eh, cuestiones que suceden, no suceden como comunidad trans y no binaria, eh, y no olvidarnos, ¿no? que nos seguimos buscando y que nos buscamos entre nosotros. Bien, ¿y, y cómo sucedió finalmente? Eh, ¿Se acercaron personas? Eh, ¿Venían ya con, con ideas? ¿Cómo hicieron para, para funcionar en colectivo a, a armar esta, esta pieza, digamos, esta pieza gráfica? Eh, bueno, estuvimos recaudando material vía mail eh, de distinto tipo todo lo que se pueda tocar a la gráfica, ¿no? Y el día de, de, del sábado pasado, digamos en el Jauría, lo que hicimos fue juntarnos sacar un par de mesas y con distintos materiales revistas, papeles <risa> eh, y demás cosas cada persona fue armando como una página para sumar al, al fanzine digamos y y bueno ahora estamos trabajando en recopilar todo ese material y armar el fanzine real digamos qué bien y eso este después de, de en qué formato va a salir va a salir en formato este me sale me sale eh, virtual eh, no si va a salir en, en formato digital. papel o digital o ambas va a salir en formato queremos armar un formato digital para que esté de libre circulación y difusión Eh, pero también queremos armarlo en formato papel. La idea es que esté libre, de hecho está pensado en formato copyleft, sí. o sea que ningún derecho reservado se puede reproducir, reimprimir, recircular. Eh, la idea es que esté dando vueltas de todas las formas en las que sea posible. Y, eh, ¿hay Nosotros algo... en mi plataforma gráfica tenemos eh, Unisu, que es una plataforma en la que se pueden publicar. Eh, libros digitales y fanzines y demás y probablemente esté por ahí en formato digital y después, bueno, formato analógico, por decir de alguna forma <ríe> eh, estaremos viendo prontamente Bien, y quienes no se pudieron llegar o no mandaron antes este material ¿Pueden sumar a eso? ¿Se puede seguir mandando algo? ¿Ya tienen como media cerrada la idea y están más en la parte de la edición ya? Bueno, mira, es muy interesante esto que me preguntas. Eh, la verdad que no lo hemos discutido. Yo creo que de igual manera, si alguien hoy, por ejemplo, está escuchando esto y dice, che, me olvidé de mandar material, todavía podría mandarlo el día de hoy, por ejemplo, por mail. Pero la verdad es que sí, ya estábamos más cerrando la idea, digamos. Bien, ¿y para cuándo más o menos eh, piensan que, que va a estar el material? Eh, estamos viendo, la idea es que no pase mucho, mucho tiempo, pero bueno, también al ser algo colectivo y que con, eh, convoca a tantas personas y hay tanto sí. material de ese día, digamos, no tenemos una fecha fija. Yo puedo tirar un aproximado de más o menos dos, tres semanas, pero pero bueno, es esto también del de, trabajo autogestivo y colectivo que cuesta un poco con las convocatorias grandes, que involucran a mucha gente. Eh, es, hay que ir poco a poco porque hay que tener mucho respeto también con, con las producciones de las otras personas, ¿no? Como las construcciones colectivas y sí. de qué forma cada uno quiere que aparezca lo suyo en algo tan de todes. No sé si se entiende. Sí, sí. De hecho, mi, mi próxima pregunta iba a eso, a... a... Por ahí cómo vivieron ustedes, eh, que por ahí ya vienen haciendo trabajos colectivos, pero que este tiene como una particularidad ahí este política, si se quiere, eh, muy profunda, eh, la creación colectiva. Eh, ¿Qué pensás de eso, de poder hacer un fanzine este, colectivo en donde cada persona que, no sé, por ejemplo, alguien que, que estuvo en alguna marcha de Tehuel pueda mandar, no sé, alguna foto, algún registro, escribir algo. Bueno, a mí me, me sucede algo muy interesante, que es que, bueno, nosotros con mi pieza hemos trabajado en varios eh, varias publicaciones colectivas, de hecho tenemos convocatorias que hemos armado a nivel internacional, como Citación Antifascista, que ahora tenemos eh, la segunda convocatoria, digamos, la anterior fue el año pasado, ahora este año se abre de nuevo, Eh, hemos venido trabajando con mucha gente en, en grupos grandes de personas inclusive, no sé eh, personas legales, ¿no? como agrupaciones que, trabaja, que de repente participan de cosas eh, es muy interesante trabajar en colectivo porque para mí está muy bueno ver las distintas miradas y los distintos enfoques de cada persona ante determinadas problemáticas En este caso particular, de igual manera, me pareció muy interesante trabajar en colectivo dado que, no sé, por distintas razones, ya sea por falta de información, porque también hay muchas posturas respecto al caso de Tehuel, eh, siento que estuvo muy interesante trabajar en colectivo para que eh, todos, incluyéndome, nos informáramos con determinadas formas de hablar del caso, o no hablar del mismo... Eh, cuáles son básicamente eh, los pedidos y las exigencias que se, que, sean, que se hacen al Estado con respecto al caso, como que estuvo muy interesante porque eh, siento que en el caso de Tehuel en particular se dicen muchas cosas y se habla mucho, pero sin saber. Entonces estuvo muy interesante trabajar con la coordinadora, con compañeros de la coordinadora, personas que no estaban en la coordinadora y poder eh, construir en conjunto, digamos, qué queremos decir sobre este caso y cómo queremos que se hable de este caso eh, al público general, ¿no? Porque bueno, ya siento que un poco se ha fumado de los medios de comunicación eh, y a veces en este, en este impulso de lucha que tenemos de decir, bueno, ¿dónde está Tehuel? También se pierde un poco todo el resto de la construcción del caso, de la búsqueda, de la familia de las legalidades no sé si se entiende lo que estoy diciendo sí sí sí poder poner en, en, en el formato eso papel que ya sea y, y imagen o palabras cómo como queremos hablar de esto que está pasando y por ahí ser eh, como claro eh, con, con el mensaje para que pueda llegar a todos creo que por ahí va eh, sí. bueno no sé si querés agregar algo más yo te iba a pedir que de vuelta pases eh, las redes de ustedes eh, para que bueno les les sigan eh, y puedan ir viendo ahí las novedades y cuándo va a salir el fanzine bien eh, sí nuestra nosotros somos bueno somos mi pieza acción gráfica yo soy bardito editor de, de mi pieza y nuestro Instagram es mi pieza punto graf con doble f como graffiti eh, Y bueno, nada no, dejaría una invitación, a Dale. si quieren pasar por nuestro Instagram, a ver, tenemos la convocatoria de Citación Antifascista 2. Eh, Citación Antifascista es un fanzine colectivo eh, internacional abierto a cualquiera que quiera participar, anti, antipunitivista, anticarcelario, antifascista. Y bueno, nada, creo que esa es mi invitación por el momento.